Mércoles 9 de febrero En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad. Efesios 1, versículo 7 y 8 Cristo Jesús entregó su vida por todos y con su muerte fuimos liberados para una vida plena. Dios en su infinita misericordia redimió nuestras vidas, Hoy debemos preguntarnos ¿qué hacemos nosotros con nuestras vidas? ¿Es que le damos el valor necesario para tanta gracia? Vivimos momentos convulsionados y es casi cotidiano buscar la culpabilidad en el otro sin hacer una autocrítica. Como humanidad basta mirarnos alrededor para ver que no estamos cuidando ni nuestra vida ni la de los demás. Pero como cristianos tenemos responsabilidad y podemos arrepentirnos. Comenzar de nuevo como una oportunidad para disfrutar de la gracia otorgada. Tratar de ganar con obras lo que Él ya ganó es ridículo. Es imposible porque todo eso fue dado por gracia, o sea, inmerecidamente. Él solo la fe en lo que Él hizo, lo que nos hace aceptos en el Amado y nuestras obras son el resultado de entender esto en un actuar consecuentemente irresponsable. Dice el canto de fe número 54, Él pagó nuestras culpas con su sangre y su dolor, entregándose a la muerte, a la muerte derrotó, se ofreció en sacrificio para nuestra salvación, y después de la amarga amargura plenitud de luz veraz, Como premio a la victoria en herencia obtenida, muchedumbres incontables para el reino de la paz, te entregaste por nosotros, de tu cruz brotó la paz, por tu muerte ya vivimos Jesucristo en libertad. Una reflexión de María Esther Norval para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.